Centro de transferencia, le dice la municipalidad, y queda recoqueto a lo que en realidad es montar un nuevo basurero en un barrio de Santa Rosa, en este caso el Plan 5000. Vamos a hablar con una vecina, Marinés Hortellado, que ha presentado un recurso de amparo para evitar este avance. Marinés, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Bien, eh, contanos que, cuál es la medida que estás impulsando como vecina, supongo con el apoyo de otros vecinos también. Sí, en realidad somos este, un grupo de vecinos que realizamos la demanda. Somos un grupo de vecinos que somos este, los frentistas, que nos expresamos ya en en en, antes, en eh, anteriormente en el Consejo Liberal, te hemos pedido la banca del vecino, hablamos con los este, concejales, nos reunimos con la comisión de Ob de ambiente exponiendo el caso nuestro en donde solicitamos que no se lleve adelante la planta de transferencia en este lugar, sino que se pueda correr unos metros más donde está el predio del Punto Verde, que inauguró Torro hace unos ocho años, porque, porque esta planta de transferencia está frente a nuestra casa. ¿Ustedes son frentistas de la calle Tita Merelo o de otras somos, calles también? No, no, no, somos frentistas, los que iniciamos el recurso en realidad... Eh, Somos los que figuramos en el recurso, vemos 6, 7 familias este, que somos los frentistas y nos da directo de frente eh, la planta de transferencia. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el, el estado de situación de esa presentación en este momento? Eh, por lo que sé, entró en el juzgado número 3 y no soy yo quien, la sigue, quien lo sigue porque por una cuestión de trabajo no me puedo dedicar pero es otro de los vecinos que lo está haciendo y entró, hasta ahora nos han hecho lugar, no nos hizo lugar por lo que sé y este, se tuvo que expedir en que lo van a llevar, seguir llevando adelante y que lo, lo único que dijo la municipalidad, por lo que me comentó uno de los vecinos que también está en la causa, en este recurso de amparo, es que no arrojen más basura. Uh -huh. eh, eh, te, te pido que me aclares porque a, puntualmente el, el, la justicia tomó alguna decisión, aunque sea este, inicial, no definitiva, sobre el tema o no. No, no, Ajá. no, no, todavía no. no. Pero no es, no es por ejemplo que, le, que frenó a la municipalidad y le dijeron, bueno, hasta que esto no se resuelva, todavía no hagas nada o esto no, es tampoco. Ajá. No, todo lo contrario, la Al... municipalidad sigue adelante y siguen adelante con, con su planta de transferencia, siguen haciendo lo que tienen que hacer, seguramente. Uh -huh. eh, y contanos cómo se afectarían las familias, eh, aunque uno se lo puede imaginar claramente, desde el paisaje y hasta lo que tiene que ver con la salud de cada día, pero qué es lo que están pensando ustedes con preocupación para quienes van a vivir, o eh, ojalá este, se le ponga un freno, pero de no ser así, qué tendrían que afrontar cada día. Eh, cada día, de hecho, de todo lo que significa las consecuencias de vivir frente a la basura, ordenada o desordenada, es basura. Cuando la idea es... Eh, yo lo escuchaba el otro día al funcionario que decía que, bueno, que está culturalmente eh, aceptado que la gente tire basura acá. Entonces, porque culturalmente se hace... Eh, este, bueno, me parece uh -huh. totalmente fuera de, de, de... No tiene fundamento porque si nosotros nos ponemos a decir que empezamos a pasar los semáforos en rojo y total lo hacemos todo y que quede eh, culturalmente, eh, entonces ya se naturaliza. Y me parece, está naturalizado el tema de que la gente venga a tirar la basura porque es uno de los extremos de la ciudad. Eh, lo, ¿Cómo nos veríamos afectados? Con el ambiente, básicamente, con los insectos, con la invasión de toda clase de insectos, ratas, roedores los olores que no tienen, no tiene, eso no va a cambiar, eh, no digo que no va a cambiar porque se me ocurre a mí, sino porque hace 20 años que vivo acá. Y lo que van a hacer es organizar la basura, la planta lo dice, el nombre lo dice, y cuando los funcionarios hablan del lugar, directamente se refieren a la palabra basurero. O sea, es sí. como tener un basurero organizado enfrente de tu casa y que eh, enfrente, y ni hablar de económicamente, ¿no? Si el de mañana lo queremos vender a la propiedad, no mm. tiene para nada la tranquilidad que contaba antes de tener un monte enfrente, que vos te podías despertar escuchando a los pájaros, este, nada que ver el valor a tener este, una planta de basura, o un basurero. Bien. Si es que quieres vender una casa, eh, vos la empezás a ubicar, a decir, sí. Miré el Utracán, la altura 152298 en la esquina de Utracán. Ah, el Basural te dicen. Claro. ¿Me entendés? Sí, Económicamente sí, sí. nos perjudica sin dudas. Bien. Y Marinés, eh, estamos hablando con Marinés Hortellano, Hortellado, vecina del Plan 5000. Eh, te consulto sobre una mirada política del tema. Política, no, no, no política partidaria, pero sí de vecinos que, además de una demanda, tendrán una opinión sobre esta situación. Además, es llevada adelante por un intendente cuyo perfil ambientalista también le permitió llegar a donde está. Ese es el tema. Eh, una mirada política... Eh, a ver, es... es... Es muy difícil, porque el sentido común, cuando es una persona ambientalista, este, tendría que decir que enfrente, el sentido común de todo un ambientalista debería cuidar eso, ¿no? Cuando, es, si, si hubiera, si hay bebés eh, que estén respirando ese aire enfrente, los camiones que entran y salen, que la última vez que estuvimos en el consejo dijeron y nos aclararon como llamando la atención que estábamos equivocados la entrada de hacer por Merelo cuando está haciendo ahora totalmente por Utracán o sea están enfrente de nosotros eh, la mirada de la, eh, política sinceramente la desconozco me desconcierta de Leandro Antolaguerro, porque yo también tengo una mirada ambientalista sobre todo sobre todo en general y la verdad que de él me, me me pierde, no, no, yo no, con, no pensé que Leandro iba a dejar que se estableciera una, un basural enfrente de la gente, porque hay que traducirlo así. Uh -huh. Marínez Hortillado, te agradecemos el contacto y si quieres agregar algo más sobre el tema, eh, por supuesto que te escuchamos. La idea es que no se pueda estar viviendo enfrente de la basura. Vamos a seguir sosteniendo hasta donde podamos, eh, que se traslade más adelante porque hay un punto verde que lo determinó otra gestión, eh, que esto roba, que de ahí para acá traen la basura, y vamos a tratar de seguir pidiendo de que no lo hagan. Este, alguien por ahí dijo, bueno, tenés que quemar gomas, porque nadie les va a dar importancia, porque ustedes lo hacen todo muy así, eh, y la verdad que no es esa la idea, de llamar la atención cortando la ruta y quemando gomas. La idea es que nos tengan en cuenta como ciudadanos que somos, como ciudadanos que somos, como vecinos que somos, que el pedido no está eh, descabellado, porque es más, al, al solicitar que no, que no la coloquen acá enfrente de, en de nosotros, también presentamos el pedido de que se pueda realizar, como eso es una donación, teniendo en cuenta la donación que hizo el señor Salazola, que se pueda hacer un espacio, un circuito de salud, acompañado por el paisaje de los caldenes, ¿no? Claro. Pues no, los caldenes los tiraron abajo y el circuito de salud, este, vaya a saber, la idea del circuito de salud que ni siquiera nos la pidieron a los vecinos, ni, ni, ni estábamos asesorados por gente que realmente traía experiencias de circuito de salud en donde había basurales, en, en Santiago del Estero, por ejemplo, eh, que nos había acercado el doctor Fuero como para darnos idea y nada. Nada, ni siquiera pudimos, poder, pudimos realizar un bosquejo, aunque sea, de lo que sería un circuito de salud. Sí lo fundamentamos, fundamentamos el porqué, para poder utilizar lo que donó Sara Sola. Y aparte, la, la posición del punto verde que está a unos 300 metros más. O sea, está todo aquello casi llegando a la 14 lleno de basura, más la basura organizada y ordenada enfrente de nuestra casa. Marinés. Vamos a seguir insistiendo hasta donde podamos este, para que no se realice. Bien, y los acompañaremos en el tratamiento del tema. Muchas gracias de vuelta. Les agradecemos, les agradecemos la presencia y que nos acompañen en esto. Marines Hortellado es vecina del Plan 5000. Radio Querunés es comunitaria, es alternativa, es popular. Radio Querunés es, es, es la radio del pueblo. 106.1. Modo comunitario. Modo comunitario y modo bailable. Hoy que es viernes y sabés que te ponemos para que pachangues en casa o por donde andes. Vamos a escuchar ahora al Tanito Wiochi. Hoy se presenta en el Club El Grano con Dale Que Va. Así que los amigos del cuarteto se pueden llegar ahí si quieren y tienen ganas. Escuchalo, al Tanito.